Soltad todos los pájaros del mundo, soltad los pájaros, abrid las puertas de todas las jaulas, abrid las puertas, recién sería entonces libertad, recién sería... Yo quiero un mundo nuevo, sin guerra y sin bombas, sin fábricas que fisien, los árboles y el sol. Yo quiero un mundo nuevo, un mundo de semillas, un mundo de semillas, de plantas y de amor. Yo quiero un mundo nuevo, sin niños en las calles, sin viejos olvidados, sin crimen ni dolor. Yo quiero un mundo limpio, sin gases radiactivos, sin armas que destruyan la vida y el embrión. Suelta todos los pájaros del mundo. Suelta los pájaros. Ando universal y amanecido. Desde el alba de mi guitarra Más allá del tiempo y de la vida Pariendo al hombre Que ha de nacer un día Un hombre nuevo que se ha de levantar De entre las ruinas Lo sueño en cada noche En cada copla Un hombre despojado de egoísmos De ambiciones De torturas y desprecios Un ser total Universal y humano Tan libre como el viento Como el ave A mí de los pájaros y el cielo hermano de la tierra y de los mares será mi canto lejana profecía mas que me importa que tarde mi utopía yo espero con mi copla su venida y siembro con mi verso su semilla ando universal y amanecido pariendo al hombre que de nacer un día Yo quiero un mundo nuevo, sin guerras y sin bombas, sin fábricas que asfixen, los árboles y el sol, yo quiero un mundo nuevo.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 Saltó el oh pájaro, abrí de las puertas de todas las jaulas. Abrí de las puertas, recién sería entonces libertad, recién sería.